de la cósmica Fácil. Solo así, puede uno sumergirse en el vacío iluminado en forma absoluta. Y en lo que gravitará hacia el Sagrado Sol absoluto Y conocerá las maravillas del Universo pues, practica la técnica de la meditación tal como la hemos dado? No olvidar que el cuerpo hay que relajarlo. Eso es indispensable. HAN-SA es gran alimento. HAN-SA CENTRAL han También un mantra. transmuta las energías creadas. La meditación combinada con el tantrismo. Es por la Avanza. Es la clave. Bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia. Combinada con la meditación cuestionablemente, saca a la CONSCIENCIA entre el elemento EGO, y se la absorbe en el vacío iluminador. Obviamente que el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En una sala de meditación, seis, en un ambiente, un monje le preguntó a un maestro, ¿cuál es el vacío iluminador? Dice en los textos secos. El maestro le dio una patada al discípulo. Le retórico. Y se cayó privado. Después, el discípulo se levantó y abrazó al maestro. Gracias, Maestro, he experimentado el Vacío Iluminado. Absolutamente, no es así. Lo que sucede es que, que se presentan fenómenos especiales para el Vacío Iluminado, y dándole ayuda pone abscilla y calve ya por sí misma y carga. y el polvielo sigue picando en esta entidad y sale, Así que cuando alguien ha madurado, se la ayuda de la Divina Madre, pero hay que perseverar. En la Meditación se debe combinar inteligentemente, en la Concentración Sueño el sueño, son la concentración mezclado producen iluminación. Muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe, se debe combinar con el sueño del cuerpo. Martínez así piensan, se equivoca. La meditación sin sueño arruina el cerebro. Se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la Meditación. Pero un sueño controlado, un sueño voluntario, no un sueño sin control, no un sueño absurdo. Meditación y sueño combinados inteligentemente. Debemos montar sobre el sueño, y no que el sueño monte, monte sobre nosotros. Si aprendemos a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el Sueño monta sobre nosotros, habremos fracasado. Pero usar el Sueño, la Meditación, repito, combinada con el Sueño, la Técnica, ya a nuestros estudiantes a usar la vida, a la experiencia del vacío iluminado. Diariamente hay que practicar ¿Qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo. Muy especialmente cuando nos sintamos con sueño. Aprovecharlo para la meditación. Los discípulos siguen estas indicaciones. Podrán un día recibir el Tao. Podrán experimentar la verdad. Obviamente, hay dos tipos de Dialéctica, la Dialéctica Racional del Intelecto y la Dialéctica de la Conciencia. Durante el Satori trabaja la Dialéctica de la Conciencia, entonces todo lo entendemos por intuito, o a través de palabras, o de figura simbólica que el lenguaje de las palabras del evangelio bíblico el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser en el Zen por ejemplo La dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del rato civil. A un augeén se le preguntó, ¿por qué Bodidara no más vino del oeste? Respuesta. El ciprés está en el centro del jardín. Aquela idea esto lo guarda constancia alguna. Más si la guarda es una respuesta que se adelanta a la Dialéctica de la, de la, de la, de la Razón. Sale de Ejecutivo. Los cifrés, árboles de la Vida, están en todas partes, no importa el no, Oriente ni el Orquídez. Ese es el sentido de la Respuesta. En un Vácil iluminado, todo se sabe por qué por experiencia directa de la Verdad. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la Conciencia. Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea, ya hasta útil en, en todos los aspectos de la vida práctica, resulta óptimo para la dialéctica de la conciencia. No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos necesitamos un terreno de los hechos prácticos de la existencia. Pero cada facultad, incuestionablemente, tiene su órbita particular y es útil de y Fuera de su órbita resulta inútil y perjudicial. Dejemos el poder formulativo de conceptos incresumables y dentro del Sámane, o para el Sámane, o en la Meditación, debemos siempre aprender, capturar, vivenciar la dialéctica de la Conciencia. Si es cuestión de experiencia que el Discipuló haciendo a medida que practique con la técnica de la Meditación camino de la meditación profunda implica muy mucha paciencia. Sin pacientes jamás, jamás lograrán triunfar. No es posible evidenciar la experiencia del vacío iluminado, en tanto exista en nosotros la impaciencia. El Yo de la impaciencia tiene que ser eliminado, después de haber sido comprendido. Se entienda eso con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es audio. Jamás podría advenir a nosotros la experiencia de lo real. En tanto la conciencia continúa embutida dentro de Ego. El lenguaje no hay tiempo. Esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mismo. Son un compendio del tiempo. La experiencia del vacío iluminador es la Resulta atemporal. Está más allá del tiempo y de la mente. El tiempo. Toda la multiplicidad del yo. El yo es el tiempo. Y sí, pues el tiempo es subjetivo pues, por no, pesar no tiene realidad objetiva cuando uno se sienta en una sala de meditación sencillamente en su casa a meditar cuando quiere practicar con estas técnicas de olvidar el concepto tiempo y dentro de un instante quienes ¿sí? se dedica a meditar y están pendientes del reloj, obviamente no logran la experiencia del batido iluminado. Si se me preguntaba cuántos minutos diarios debemos utilizar para la Meditación, o si media hora, o una hora, o dos, no, no daría respuesta, porque si alguien entra en Meditación, y estar pendiente del tiempo no puede experimentar el vacío iluminado porque este no es del tiempo pues sería algo similar a una ave que intentara volar pero estuviera amarrada por una, por una casa, a una piedra o a un palo no podría volar había una traba Para experimentar el vacío iluminador tenemos que libertarnos de toda trama. Lo importante ciertamente es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús el gran camino le dijeron, ¿cuál es la verdad? El maestro guardó profundos lejos. Y cuando cantamos aquí a mí me hicieron la misma pregunta dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la Verdad, no puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la TÉCNICA de la Meditación. Me imagino iluminador experimentamos la Verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente.